una nueva ruta te dal tierras caleñas camino a buenaventura entre montañas y piedras se miran por donde quieran sus precipicios y peñas cada cruzce es una prueba donde pasa una tragedia y al vivir el campesino, hay tanta pena Roca Antonio es el divino y dio carreteras nuevas Queremos que nuestros hijos no pasen este maltreto Caleñas, cuídense por el camino de la calle, de la vieja. Queremos que nuestros hijos no pasen este mal trecho, toditos somos hermanos, también tenemos tierras caleñas cuívense por el camino de la carne de la vieta. Queremos que nuestros hijos tomen... No... Que nuestros hijos no pasen este mal trecho.